¿Cómo estás, Samira? Bien, a mí me tocó el famoso taco. Le tocó el... Yo tenía que haber estado acá 9.45, mire la hora, no es posible. Yo dije, ¿qué pasa con Samira? Yo soy puntual, eso sí. hay que dejarlo claro. Yo dije, mira, la conclusión, porque uno inmediatamente empieza a echar a andar la imaginación. Estaba en el gimnasio. Entrené, entrené, entrené. Estaba entrenando box y, y el sparring se pasó de mano y la noqueó. No, yo creo que ahí no estaríamos acá. Si hubiese no pasado eso, créame que no estaríamos acá. Probablemente estaríamos hospitalizado No, hoy entrené. Mira, ayer llegué a mi casa a las diez y media más o menos. Y hoy me desperté tempranito, un cuarto para la ocho y ya estaba entrenando. Ajá. Y estuve intenso, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, pero hoy estuve como con poco estado físico. Así que aprovecho de mandarle un saludo a mi <tose> profe de Vox, que me dejó, pero no sé cómo voy a resistir <tose> todo el día... A Francisco ahí que le dije, ¿tú vas a mandar un saludo por los micrófonos de Radio Carnaval? Ah, ya, pues vale. Francisco, bien, la bien, ¿eh? por favor, sí, Francisco. Por... Es que este día también como que uno anda así. No, uno está como más flojera, ¿o no? Claro, sí. después que entraron todos, después de las vacaciones de invierno y todo eso. Samira Chaguán, eh, estábamos conversando lo, lo que apareció recién, Sandro lo leí en las noticias, ¿no es cierto? Los últimos resultados de NUSC. A esta encuesta eh, Que muestra un, un aumento En la victimización Y la percepción de inseguridad Ah, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? sí, salieron los resultados de ¿Sí? encuesta es, la, es una encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, uh -huh. es, es muy importante se hace todos los años eh, y se mide de, de cierta manera la percepción que tienen las personas en materia de seguridad uh -huh. y hoy obviamente que estamos con cifras que, no, que son preocupantes porque un 87,7% de la población cree que la delincuencia aumentó en el país y efectivamente lo que ellos creen va de la mano con la realidad que hoy estamos viviendo Eh, pero lo que da un poco como de, de lata y de y de pena es que eso igual te genera un poco como de, de, de, de desesperanza cuando las personas te dicen, mira, no estamos no estamos mejor porque esta cuestión está aumentando. Mm. Pero además hay otros datos que son eh, muy importantes porque hay conductas que hoy estamos teniendo todos y probablemente los que nos están escuchando por los micrófonos de carnaval sí. y todos los que pueden ir en la micro, caminando, estar en la oficina, probablemente dicen, sí, esto me hace sentido. Mira, un 65,7% evita usar celulares u otros ele eh, eh, electrónicos sí. en la vía pública. Nadie quiere sacar el celular no, en la calle. No. Digamos las cosas como son. O sea, mm. de hecho... Siempre, eh, yo creo que siempre nos decían desde que éramos chicos, ojo con el celular, cuidado en la calle, pero hoy evidentemente no queremos sacar el celular, o sea, sabemos que si lo sacas, viene el, probablemente un lanzazo no en, pierdes, muy rápido. No y para qué decir en calles que son en viña, que son obviamente eh, mucho más complejas, como puede ser, por ejemplo, Calle Valparaíso. Mm -hmm. Otro dice, mira, un 64,3 evita caminar por ciertos lugares públicos. Un 59,2% evita salir de noche. Y esas dos últimas cifras de caminar por ciertos lugares, esto es cuando uno dice, voy, a, por ejemplo, a la calle Valparaíso, voy a comprar, ¿cómo está la situación? Parece que no. Voy hacia Valparaíso, a la ciudad de Valparaíso, mejor no, mejor evito. Esta calle es más sola. Esta calle, eh, si camino por acá, me pueden asaltar. Pero además, hoy... Un, básicamente un 60% de la población tampoco quiere salir de noche y eso es muy preocupante porque hoy cuando tú también ves las noticias y te das cuenta que hay negocios, por ejemplo, que están cerrando por el poco flujo, porque no están entrando tantas personas a comprar, mm. todo eso al final va es una cosa que va llevando a la otra y que nos va generando muchos más problemas. entonces Hoy, por ejemplo, en, en, en Viña, en Valparaíso, todo lo que es la bohemia, y lo hemos conversado acá, también ha ido bajando. Y ha ido bajando principalmente porque eh, no hay personas que quieran atreverse a salir en la noche. Yo te voy a contar algo. Mira, hace como un como dos meses ¿Sí? eh, vino, estuvo, vino unos amigos acá, se fueron ahí a los típicos, a los ponientes, y se les quedó una caja, eh, una chaqueta y una caja. cuando Y le dio frío te estoy diciendo una cuestión de 5 o 7 minutos, van al auto, ya no estaba ni la caja ni, ni la chaqueta, obviamente, con el vidrio roto. Mm. Y esto desde que llegaron al lugar, se sentaron a comer, y dice oh, me dio frío, te estoy diciendo, oh, está más helado de lo que pensé, me claro. fui al auto y ya no estaba. Entonces, eh, al final del día, toda esta cuestión, tú decís, mira, no está llevando a no estar mejor. Y eso va generando, obviamente... Desde una mirada mucho más soci eh, sociológica sí. una desesperanza una frustración y eso es lo que hoy no puede seguir pasando no tenemos mejores cifras y si uno quiere tener una crítica también más política hace la, la semana pasada nos, nos enteramos que la seremi por ejemplo de, eh, de seguridad de acá de la región duró 32 días en el cargo claro, entonces quienes están porque renuncia por un problema con sí. el título entonces se están tomando el gobierno la clase política la delincuencia la inseguridad de manera seria, pareciera que no exacto eh, lo, el, el problema como tú dices eh, de la gente que yo veo lo ¿no es cierto es que debemos recluirnos nosotros mismos para cuidarnos en las casas con rejas con no sé cuántas cosas en la puerta y que tanta seguridad y también los hábitos que hemos ido tomando del de resguardo también de nuestras pertenencias a ah, no transitar por algunas calles que ya son barrios rojos definitivamente este aumento eh, crees tú que responde a un problema de gestión en la Las políticas las políticas públicas de seguridad o es un fenómeno más eh, de estructuras estructurales sí mira yo creo a ver, yo creo que hay dos cosas cuando tú quieres enfrentar la delincuencia tienes que tener dos manos una mano dura y una mano blanda Y eso es algo que hoy no está pasando. La mano blanda, por ejemplo, es que tenemos que generar, y nosotros lo hemos hablado acá muchas veces, y yo soy sido muy enfática en esto, problemas, eh, tenemos que generar pre, eh, programas de prevención social. Algo que hoy no está pasando eh, en, en, en nuestra región y en el país en general. Nosotros hoy, y lo hemos hablado acá, el internacional de la Juventud, que tenía que cumplir un rol importante, hoy no lo está cumpliendo, por ejemplo. Eh, y yo creo que ahí, cuando estamos perdiendo a los jóvenes que se están yendo a bandas de, de narcotráfico, y crimen organizado, es donde tú tienes que recuperar esa juventud y donde tienes que generar estos programas de prevención social. Entonces, por un lado, lo que hoy se necesita es prevención control y fortalecimiento institucional y trabajo comunitario. Tú no puedes enfrentar los problemas públicos de manera aislada. Tú necesitas enfrentar los problemas públicos de manera coordinada, donde también exista, eh, de cierta manera, una vinculación entre las distintas instituciones. Y acá no solamente tiene que cumplir un rol el Estado, sino que también el, el, los privados, también obviamente... Eh, la comunidad en general. Para enfrentar, hoy por ejemplo, la crisis de seguridad, mm. tenemos que trabajar de manera intersectorial y no eh, de manera separada. Y, por ejemplo, tenemos que empezar a recuperar eh, los barrios Eh, ...tenemos que generar, por ejemplo... ...tener áreas verdes, iluminación... ...tenemos que tener cámaras... Eh, ...hay algunos sectores donde ya se están organizando... ...donde tienen, por ejemplo, alarmas comunitarias... ...creo que es muy bueno... ...debemos volver a impulsar... ...y esto Juan lo habíamos conversado hace unos días... Sí. ...por ejemplo, algo tan importante... ...que es ese famoso sticker que se pegaba en las casas... ...yo cuido la casa de mi vecino... Claro. ...esos son pequeñas eh, pequeños símbolos... ...que también ayudan incluso para que los vecinos... ...tengan una, una coordinación... ...pero además, por ejemplo... Se necesita eh, fortalecer a carabineros, la PDI, modernizar, tener mayor tecnología, pero que también tengan mayores atribuciones. Y también, y algo que, que de hecho lo, lo, lo dije al inicio, pero tenemos que prevenir el delito. Y para eso se necesita, obviamente, un trabajo intersectorial. Por ejemplo, hoy en materia de educación es uno de los grandes problemas que están teniendo en la deserción escolar y el ausentismo? ¿Qué está pasando con esos jóvenes? Me gustaría preguntarle, por ejemplo, al Ministro de, de Educación a la, o al seremi de, de Educación acá en la región, ¿qué está pasando con los jóvenes que no están yendo a clases? ¿Dónde están? ¿Cuál es el monitoreo que se está haciendo? ¿Están en la casa? ¿Están trabajando? ¿O están en bandas de eh, narcotráfico y crimen organizado? Eso es lo que tenemos que saber. Generar, obviamente, generar obviamente eh, una un control frente a eso, porque tú, joven que pierdes, joven que le estás entregando a narcotráfico. Y eso no lo podemos permitir. Y además yo creo que hay algo que, que es muy importante, que hoy no está pasando, que se necesita fortalecer y generar un despliegue especial también en los puertos, tanto de Valparaíso y también en San Antonio. Y eso tiene que ver principalmente por dónde puede estar incluso entrando la droga a nuestro país. Yo creo que todo esto... Juan, es muy importante, y dada tu pregunta, yo creo que acá evidentemente hay, un, pro hay un, pro un problema estructural, pero que se puede combatir si tenemos la capacidad de trabajar todos de manera colaborativa en busca de las soluciones. Mientras más buscamos culpables, Juan, más nos alejamos de las soluciones, y eso es lo que hoy está pasando en nuestro país. Cuando la clase política se atrinchera y no es capaz de ver que hoy estamos frente a una crisis de seguridad, y que está, se nos está escapando de las manos, y mientras ellos discuten, mientras la clase política se atrinchera y discute, y están más preocupados, por ejemplo, de lo que pasó hace poco en la primaria, cuando el gobierno estaba más preocupado en la primaria hace dos semanas, eso, todo eso, empieza a afectar en la calidad de vida de quienes habitan nuestra región, pero obviamente el país. Exacto, estamos con eh, Samira chahuán en los estudios de Radio Carnaval, eh, políticas públicas de seguridad en nuestro tema, eh, pero también... Estaba escuchando las noticias, ¿no es cierto?, que leía Sandro nuevamente, voy a eso. Eh, el asalto es como que se tomó de moda, el asalto a panadería. Hubo eh, un asalto ayer en la tarde en la calle Bustamante, a un local de menestras. Eh, sigue los asaltos, o una, una muerte de un ciudadano acá en Belloto, de un, de un balazo. Eh, entonces, claro, uno todos los días está como en sintonía de estas noticias de delincuencia y de asalto y ¿cuál es a su juicio los delitos más preocupantes hoy en la región y qué diferencia hay con los que ocurrían hace 5 o 10 años ¿Hay, hay como diferencias ahí porque está más violenta la cosa siempre o sea, sí o sí está mucho más violento mira yo he estado leyendo harto sobre esto y de hecho hace poco estuve con Pablo Ceballos que recomiendo a todos eh, leer su, su último libro que se llama ¿cuál eh, un virus entre sombras, y voy a buscar bien el nombre, pero estuve con él conversando, uh -huh. eh, mira, crimen organizado, vamos a buscar aquí rápidamente para que los auditores, si les interesa, pueden buscar el, el libro, se llama Un virus entre sombras de Pablo Ceballos, es un muy buen libro que trata sobre el crimen organizado. Hoy el violento, el, el delito eh, uh -huh. mutó, eh, no tenemos el mismo tipo de delito que teníamos probablemente hace 5, 6, 10 años atrás, uh -huh. y si no somos capaces incluso y acá quiero entrar en un punto que, que yo creo que probablemente a las mamás les, está, les hace mucho sentido pero hoy estamos también eh, con lo que se llama la narcocultura yo lo he mencionado mucho incluso eh, acá en la radio y he sido muy enfática de esto si hoy la clase política no es capaz de entender la cultura de quienes delinquen es muy difícil también combatir el crimen es muy difícil combatir el, el, el la delincuencia y por qué Porque hoy hay algún concepto que hay que empezar a estudiar, que es la famosa, eh, y como lo dije recién, narcocultura. Es donde los jóvenes están dispuestos a vivir poco, vivir al límite, pero pasarlo bien, es eh, vivir al máximo. Tener, por ejemplo, el mejor auto, el, el mejor eh, el mejor celular o, o tal vez las mejores zapatillas. Y están dispuestos a eso a pesar eh, de vivir muy poquito. Y acá Juan hace yo creo que hace como un medio, puede ser un poco más. ¿Mm? Se aprobó un proyecto de ley que tiene que ver con los eh narcofunerales o los funerales de alto riesgo, ese es el nombre, como donde carabineros va a tener que escoltar los funerales de alto riesgo como más o menos 35, entre 30 y 35 carabineros. Esta cuestión Cuando se implementó esto, yo he sido muy crítica de que se haya aprobado. Porque al final lo que busca el, el narcotraficante cuando muere es morir como un héroe, es morir como un héroe. Por eso existen los narcofunerales, Juan, y por eso existen los famosos, eh, estos murales también que se hacen. Uh -huh. Por eso existen, porque tú estás diciendo, el que murió era un héroe. Y cuando tú tienes un proyecto de ley, por ejemplo, que lo que busca es que los... Eh, es que carabineros, las policías, lo escolten, lo resguarden, y que la ciudad se paralice, es que algo estamos haciendo mal. Eso tú no tienes que escoltarlo, tienes que hacerle frente. Tienes que entender también la cultura del narcotráfico, del crimen organizado, para poder hacerle frente. Y eso pareciera que hoy no está. Ha pasado, en Playa Ancha pa pasó cuando se paró la ciudad, básicamente, por un famoso narco funeral, donde se pararon las clases de universidades, claro. se suspendieron las clases también de los escolares, donde estaban todos metidos en las casas y eso no puede pasar entonces hoy tenemos evidentemente eh, un, eh, un crimen organizado tenemos secuestros, tenemos extorsiones y, y un tipo de delito que no era propio de, de acá de esto una vecina siempre me lo, me lo comentan pero los vecinos siempre te dicen antes el, el delincuente pareciera que fuera hasta bueno te tiraba el celular, te robaba un par de cosas pero lo que hoy pasa por ejemplo es todo lo contrario hoy si te van a robar el celular igual te van a matar y claro. ese es el miedo la claro. violencia con la que hoy se está delinquiendo. Exactamente, exactamente. Estamos con Samira Chaguán, socióloga y precandidata a diputada por el Distrito 7. Ah, eh, Quien está con esta conversando de seguridad. Y eh, bueno, eh, si es electa diputada hoy eh, oh, ¿ya se puso creativo? No, no, es que estaba pensando con toda esta estadística y cómo manejas esto de, de, de, de conversar ¿no es cierto? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era ahora? ¿Lo que estás leyendo? Eh, ¿Qué iniciativas impulsarías para combatir la, la delincuencia en la región de Valparaíso? Mira, yo quiero decir algo o sea, frente a esto, a ver, eh, porque yo creo hoy, y no voy a entrar como en lo, en lo puntual de lo que uno podría hacer, sí. pero yo creo que hay algo que es muy importante, Ajá. y ¿sabes qué es? que hay que volver a construir puentes en la clase política, que sean que seamos capaces de conversar y ponernos de acuerdo. Si todos sabemos, por ejemplo, que hay un diagnóstico claro. Todos lo sabemos, claro. todos, los vecinos, los políticos, los privados, todos. El gran tema hoy en Chile, por ejemplo, es que no estamos mejor. ¿Ya no estamos mejor en qué? No estamos mejor en educación, no estamos mejor en seguridad no estamos mejor en muchas cosas, no estamos mejor en, en, en materia tampoco económica pero acá yo quiero eh, ser muy enfática, y hace poco eh, estuve en una actividad, de hecho fue el senador Chaguán, eh, oh. y estaba por ejemplo el diputado Lago Marcino eh, estaba también la diputada Camila Flores y Francisco Chaguán dijo algo que, que cuando vi las caras de, de las personas, yo dije a todos no está haciendo sentido, y dijo que hoy Primero tenemos que hacer que las cosas pasen y tenemos que redignificar la política, que hoy está por el suelo. Pero algo que dijo es que hoy hay que trabajar de manera colaborativa. Y hablaba y decía con el diputado lago marcino más de alguna vez, hemos trabajado, a pesar de tener visiones distintas, hemos trabajado, por ejemplo, en conjunto. Entonces hoy... Yo me puedo comprometer y yo no quiero hacer propuestas eh, y, y, y porque hoy lo que más dicen las personas es todos prometen cosas. Mm. Pero cuando llegan se olvidan. Yo no voy a prometer nada. Pero lo que sí puedo asegurar es que voy a seguir escuchando, que voy a poner lo mejor de mí a disposición de las personas y que creo que hoy, para poder tener un mejor país, tenemos que dialogar, tenemos que construir, tenemos que colaborar y tenemos que escucharnos. No atrincherarnos en que yo creo que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, sino que siempre hay un punto de encuentro. Eso es lo que el país hoy necesita, eso es lo que las personas hoy quieren. Entonces, más allá de decir, yo voy a llegar con esto, esto y esto, lo único que hoy, a través de los micrófonos de Radio Carnaval, les puedo decir, hoy creo que es 8 de julio, que voy a poner lo mejor de mí para poder construir puentes y para poder redignificar la política. Samira, Samira, Samira, Samira, Samira Chaguán, socióloga y precandidata a diputada por el Distrito 7 tengo, eh, a ver como 7 o 8 preguntas más Pero hay más entrevistas más adelante Sí, vamos a seguir acá Vamos a seguir, seguir, seguir conversando acá, rato. ¿Ah? Y este tema es, pero Lo que lo que la gente quiere Quiere escuchar, quiere saber eh, Cómo es eh, el planteamiento ¿no es cierto De los precandidatos Quienes están preocupados de llegar A ocupar un puesto importante Para modificar lo que todos estamos sintiendo Esta encuesta no es una encuesta Así, como así, sino que Es parte de, eh, la hizo estaba viendo aquí ¿quién, ¿Quién hace esta encuesta? Mira, eh, dice que es una encuesta encuesta ciudadana Ajá, eh, sí encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana pero eh, está el ministerio eh, si sí, está el ine hay eh, varias eh, instituciones es una encuesta seria donde nos indica no es cierto la gravedad con la eh, cual estamos viviendo todo casi 9 de cada 10 personas consideran que el nivel de delincuencia ha aumentado entonces con eso nos queda mucho tema por delante queda mucho oigan yo no sé en todo caso si nuestros auditores hoy lo saben pero mm. Hay una mejor encuesta, yo creo. ¿Y sabes cuál es esa encuesta? ¿Cuál? Contale a todos los auditores que Juan hoy está de cumpleaños. <risa> sí. Un 8 de julio, ¿cuántos años cumplimos? <risa> Oye, eh, ta, mira, el nublado yo creo que se va a quitar eh, a la tarde ya va a abrir un poco la... la... <risa> no, no, bien. No, que cuente la edad, que cuente no, la edad. No, pues ya lo he dicho, sí, 84 años, si ya lo he dicho. Ah. Si, <risa> <risa> Feliz cumpleaños Muchas gracias Que lo pasen muy bien muchas ¿Dónde la fiesta? Ahora Mira. yo estoy entrevistando <risa> Se dieron vuelta los roles ¿Dónde la fiesta? Mira, termino el programa a las 11 y comienza la fiesta Eso, sí, que seguimos. pase el dato Llegamos todos en patota <risa> Vale, vale, muchas gracias ah, Samira Chaguán con nosotros aquí en Carnaval Muchas gracias, que tenga buen día ¿sí? eh, y Le gane al sparring <risa> Ojalá, ojalá Chao, <risa> chao, gracias